Pero tal vez sea la tarde, señor Hernán y u n e s en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Conforme nuestro mundo gira desde todos esos puntos y en esos precisos tiempos terrestres, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. Allende la última frontera, quizás, más acá, más allá, donde otra civilización como la nuestra pueda recibirlo, decodificarlo, y quizás contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad, lo que sería una gran cosa, ¿no es cierto? Los meses siguientes al fatal reingreso del transbordador espacial Columbia a la atmósfera terrestre, ocurrido en el mes de febrero de 2003, Fueron interminables para la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que debió soportar la más persistente lluvia de críticas y planteos por parte de todos los sectores de la vida pública. Una lista interminable de periodistas. Políticos, científicos, ingenieros, analistas y esos que siempre opinan, ¿no? Y los contribuyentes debatían más que nada el futuro de la presencia estadounidense en el espacio. La fuerza de la opinión de la gente y los titulares de los diarios se sabe q u é tanto pueden sacar una A como conmover a Cleveland. Everybody, hi all tonight. This is Alan Pree, the old king of the Moondoggers, and it's time again for another of your favorite rock and roll sessions as you enjoy the Moondog Show. <laughs>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 El debate que se abrió después de la última catástrofe de un vuelo tripulado tenía su base en si convenía enviar personas al espacio o robots en su lugar. O si se justifica gastar ingentes sumas de dinero en el espacio cuando hay otras necesidades aquí en la Tierra. Pero la cuestión capital era cómo volver a hacer que la emoción de la gente por el programa espacial tuviera el apoyo que por lo menos duró hasta en los años 80. you can El infinito, cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, pensar, pensar, pensar, ¿Dó, ¿dó, Donde no llegan los, ojos, no llegan los ojos, ojos, se puede oír nuestra voz. Oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevos universos, v i a j e el mensaje de Blic b Bac b Nuestro mensaje viaja también a través de 89.3 FM Camp con Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos. ¿Sí? ¿A usted le parece que ahí nos escuchan?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 Podían descender a niveles bastante bajos, la estrategia se apoyó en la premisa que la falta de entusiasmo no es equivalente a la apatía. Llevar a la normalidad la exploración espacial en tal caso sería que pase a la cultura diaria, de modo que la gente ni repare en su existencia. De modo. Que sea tan común como tomar otro trabajo nocturno.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 Como contraste del año 2000 quedó plasmado que en los 60 el espacio era una frontera exótica, recorrida por unos cuantos valientes y afortunados. Cada aventura que la NASA emprendía hacia los cielos causaba un gran revuelo en los medios, esencialmente si podía ser transmitido por la televisión. El espacio era todavía un territorio poco familiar que despertaba la avidez de estar al día, recuperando como fuera toda trama perdida. Also, I found I'd gone in search of higher ground, but my head was full of clouds chasing dragons. I thought I could fly on wings of t e sun, didn't realize how far I could fall, just how low I could crawl. s n a k s and ladders. of Snakes and lights, snakes and lights. A vision of doubt I'd forgotten in time Just what I was fighting for The difference w e r i and w o n g I was out of my d t h Going out of my mind Going down in a f i e l d Where no prisoners were taken No quarter was given The writing was small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 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Para muchos, pero muy especialmente para los aficionados a la NASA, incluyendo a todo aquel que estuviera empleado en la industria aeroespacial, la década de los 60 fue la época de oro de la exploración espacial en los Estados Unidos. Muchos historiadores dirán que ideológicamente esto fue empleado en forma conveniente por los políticos para sostener el lema de que se diga lo que yo quiero decir.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 Los norteamericanos caminaron en la Luna, como habían dicho que lo harían, y plantaron su bandera en ella como una clara demostración de supremacía. Una conducta que para muchos en la Tierra era propia de Jekyll y Hyde. Infinito, Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, do, do, do, donde no llegan los ojos, ¿Dónde ¿Dónde llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra, voz. Puede oír nuestra voz? Voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de b i c b a n g Si se había llegado a la Luna, sin duda Marte sería el próximo destino. Semejante aventura encendió el interés público sin precedentes por la ciencia y por la ingeniería, inspirando a estudiantes en todos los niveles. Lo que siguió fue un boom tecnológico que se expandió a todo el orbe, como si fuera un atajo en la historia y en el tiempo. Quien no se apasione por las bellas historias no caerá en el engaño de creer que ir a la Luna fue una cuestión de mera vocación de pioneros o fervor explorador signado por el desinterés. A la Luna se fue porque las políticas de la Guerra Fría indicaban que era conveniente como estrategia militar en lugar De esperar ser agraciados con el toque de Midas. Hold o e It's a j o t h e s k y Mensaje de big Bang. Big, big, big Bang. Viaja portado en serianes de radio. En procura de alguna otra civilización. Big, big, big, big. En algún lugar de gaso se escucha el Big, big Bang. Bang. ¿Serán los réditos científicos suficiente premio para justificar los costos de enviar una misión tripulada a Marte? Pese a ser Estados Unidos un país rico y que tiene dinero y poder, ¿no deberá enfrentar otros problemas a la hora de encarar una misión tan larga y dificultosa? Parte de lo difícil parece ser tener la capacidad de mantener el liderazgo. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio.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 No, usted,、eh, yo encaro esta, esta parte y usted empieza a negar con la cabeza, no sé. ¿Es algún problema con Leo Montenegro y Edgar Lo Cielo? Sí, decididamente. Bueno, le mandamos un gran saludo desde aquí, por supuesto, pero quien hace toda la tarea. El tipo es productor, conductor, periodista, entrevistador, operador,、Estoy、editor,、bien. baila tango, es DJ de tango y hace cappuccino que. Es una maravilla, no sé no sé cómo decirlo así. Es el señor Hernán Yúnez que hace todo aquí, todo. En la conducción, Jorge Ingeniero, su operación técnica y puesta en el aire, se quedó sin locutora. Yo le dije: va a tener problemas. Hernán Yunes, él hace todo, sí. Dirección General Hernanda y Sitch colaboran, aunque ahora no tanto, pero los tenemos siempre presentes en el corazón. Lucas d a r w i c h y Javier, que sí, lo tenemos presente en el bolsillo, por supuesto. Una realización, veis asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail b i g b a n f r e c u e n c i a c o c o m a r o simplemente visitando nuestra página. Y Hace ruido algo acá, ¿no? BigBandRadio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr,、eh, Meliores Radios, TuneIn, SimpleRadios, Radios.com. iBox、ah, también estamos. ¿Que tengo aros? No. <risa> Todo eso que no le gusta para nada a, a Matías, ¿sí? Será hasta la semana que viene. Chao.